Lo nuevo de Lady Gaga, esto se llama You and I, aquí en la 106 Nos vamos rápido a saber cuáles son las novedades desde el ámbito policial Allí nos va a atender el comisario Darío Almendros Buen día comisario, gracias por atendernos ¿eh? Buen día a usted a la audiencia Comisario, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Eh, sí, Carlos, el día miércoles en hora de la noche fue aprendido eh, Jorge Morales Eh, luego de que se trajera un ciclomotor en la calle eh, Rivadavia, casi esquina Marcelo T. de Alvear, habiendo quedado aprendido a disposición de la Fiscalía a cargo de la doctora Patricia Hortel por delito de tentativa de hurto calificado en fragancia. Uh -huh. Este joven recuperó la libertad en el día de ayer. Uh -huh. También se iniciaron actuaciones por el hallazgo de un vehículo eh, el miércoles a últimas horas eh, precisamente un Chevrolet Corsa que fue hallado en la calle Belgrano, eh, casi Ruta Nacional 205, habiéndose establecido en el transcurso de ayer, que de que el mismo había sido dejado por el chofer eh, de una remisera de la ciudad de La Plata, quien por razones particulares eh, radicó en este domicilio habiendo abandonado el vehículo con la llave colocada y todo, para con el propósito de que se haya y devuelto a su propietario. Uh -huh. Estas serían las dos novedades que han surgido en las últimas horas en esta dependencia. Muchísimas gracias, comisario. ¿eh? Gracias a usted Hasta luego. Hasta luego. La palabra, entonces, del comisario Darío Almendros con los policiales de última hora aquí en la 106. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.